mi persona ha sido elegida no como presidente del consejo no eh, viendo que hemos tenido los siete votos de los oficialistas no de mi compañero yo agradecerle a ellos eh, de antemano ¿no? y, y decirle pues que todos eh, estamos eh, aptos para presidir eh, la presidencia no cuáles son sus proyectos de o sea, trazado para este tipo? bien ¿no? teníamos eh, los proyectos de volver a encaminarlo al consejo ¿no? a seguir eh, como estábamos y ...y todos mis colegas que me, me acompañan... ¿no? Eh, ...seguir trabajando en hacer leyes... ...para el beneficio de, de la región de Montero. ¿no? ¿Cuál es su primer prioridad para el inicio de su trabajo? Gonzalo? Bueno, estamos eh, viendo la, la ley de... ...tenemos dos leyes, una ley para el deporte... ...que hemos visto que muchos los deportistas lo necesitan... ...ya estamos en, en carpeta también... ...y la ley de la limitación eh, saludable... ...para las unidades educativas, ¿no? Esas dos leyes son importantes... Eh, que ya, ya está en, en carpeta y la, la vamos a seguir, ¿no? y, y también hay otras dos leyes que también no. que el pueblo mismo no. lo está pidiendo, que es la ley de transporte y la ley de, eh, de los gremiales, ¿no? Eso es importante para todo Montero, ¿no? Y ayudar más que todo para los proyectos que vengan eh, del Ejecutivo Municipal, ¿no? Eh, bien, no, ustedes saben de que la comisión de ética es con dos tercios y, y ninguno de los dos eh, eh, concejales que estaban en eh, el nombre lo, pus, lo, lo propusieron, eh, no obtuvieron el dos tercios, por Ajá. eso es que se pospuso para la próxima sesión. ¿no? Eh, bien, ¿no? la norma nos indica a nosotros de que eh, se, se postonga para la otra sesión, ¿no? por eso le hemos propuesto, ¿no? Y, y vamos a decir, bueno, no, no podemos saltar ¿no? por encima de las la normas, las reglas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Podría crear lo que son las cartas orgánicas de la ciudad de Montero? Bien, importante tu pregunta, ¿no? Eso es lo que todo montereño y todo ciudadano quiere, ¿no? Una carta orgánica porque esa es la norma y que rigen al municipio, ¿no? Pero esto, esto es la carta orgánica, lo vamos a, a consensuar con los concejales, ¿no? Para ver eh, qué podemos eh, coadyuvar en esta eh, en la carta orgánica, ¿no? Eh, vamos a tomar como prioridad también la carta orgánica porque es importante para una eh, gestión, para un municipio como es Montero, no tener la carta orgánica, ¿no? Pero esto tenemos que verlo con los concejales y más con el ejecutivo municipal, ¿no?